Buen día para todos los oyentes, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Radio Garabato, de visita en la localidad vecina de Cruz del Eje, informamos. Se realizó este fin de semana un nuevo encuentro regional de radios del noroeste cordobés y La Rioja. En representación de ocho radios comunitarias y escolares de esta zona del país, más de 20 comunicadores populares se reunieron para formarse e intercambiar experiencias. Así lo proponía Alejandro Resónico, quien detalló los objetivos de esta actividad. El encuentro de hoy tiene que ver con aportar algunas herramientas vinculadas con la producción periodística en cada radio. Eh, y la verdad que nos encontramos con radios que tienen mucha actividad, mucha producción y que en todo caso lo que viene bien es algún aporte más para seguir enriqueciendo esa producción y, y perfeccionándola, pero hay mucho material y hay mucha producción muy rica para compartir. Y la idea de este encuentro justamente es esa, no solo fortalecer a cada radio, sino que que esa información circule entre las radios que estamos acá y otras que no hayan podido venir, pero que les pueda resultar interesante. Fortunata Heredia, integrante de FM Esperanza de Chañar, La Rioja, comentó para qué sirven estos encuentros. Y bueno, yo como persona grande que me integré, eh, digamos, de un vamos así, sin saber nada, pero gracias a las capacitaciones estoy haciendo este caminito y con mi impresión me voy a llevar algo... Hermoso que es aprender cómo hacer una noticia, cómo hacer un informe. Voy aprendiendo un poco más y eso es lo que me sirve llevar como experiencia el aprendizaje de hoy que fue bueno para nosotros, para mí mayormente buenísimo. El encuentro que duró dos días se desarrolló en el marco de un proyecto especial del inta y el programa prohuerta Mumi barreda de la delegación cruz del eje y de la radio central ferroviaria que cumplía también tres años explicó su importancia en el territorio cordobés la gente de comunicación del inta y del prohuerta generó esta línea de trabajo en apoyo a la comunicación que va abarcando varias cosas no lo que es desde las capacitaciones y hasta la compra de equipamientos que permite a muchas radios comunitarias, radios escolares y a grupos de productores poder comunicarse. Desde la vecina localidad de Cruz del Eje, reportó para el informativo Farco, Radio Garabato.